Es insólito que lo que ocurrió en el Tribunal Sup este, Constitucional haya ocurrido en apenas cuatro días. Es decir, el 7, el Ejecutivo solicita la inconstitucionalidad de la ley y el 11, es decir, cuatro días después, eh, se declara inconstitucional la ley cuando tenemos mes y medio esperando que la señora Lucena y el Consejo Nacional Electoral nos entreguen la planilla para activar el referéndum revocatorio. Es decir, siguen las instituciones secuestradas por el gobierno, pero lo que no terminan de entender es que la crisis que estamos viviendo actualmente es tan grave que lo que están es jugando con la paciencia del venezolano y vamos a lograr a través de mecanismos pacíficos pero con mucha fuerza y con mucha vehemencia activar cualquier mecanismo constitucional que permita la salida de Nicolás Maduro. Quiero además hacer ver una cosa que yo creo que tiene que llamarlo a reflexión a todos los venezolanos. El gobierno nacional dice que esta es una ley que lo que hace es premiar el delito y hace apenas una semana El presidente de la República recibe en Miraflores al alto mando del ELN, la guerrilla más violenta que está vinculada al, al terrorismo, que está vinculada al narcotráfico, que ha cometido hechos eh, de, de lesa humanidad, que ha cometido, además, asesinatos en territorio venezolano. Y ellos sí tienen la capacidad de entrar a Miraflores y de dialogar, dialogar con el gobierno, y el gobierno sentirse orgulloso de que hablan con ellos, mientras aquí tenemos presos que, por pensar distinto, están privados de su libertad.